regla porque es hermosa, pero eh, da, da gusto teniendo en cuenta además el atonante que capaz que el día anterior, y el gallego lo contaba, tardas una hora 40 en auto o una hora 40 para tomar el tren, el subte, y, y bueno, es, es, es un tanto complejo llegar. Pero, pero hoy, hoy 20 minutos. Estamos, que es lo importante. Sí. Eh, sabe quién está del otro lado? No. aquí le vamos a preguntar, porque ayer adelantábamos algo. Sí. Este... Si ya confirmaron el tema de la localidad de, de su equipo Alfredo Miño, dirigente de Peñarol ¿Cómo te va Matías Traversa, Fabián Pérez, te, te saludan? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están ustedes? Y acá, trabajando un 24 ¿Vos qué estás haciendo en este momento? En este preciso momento, en, en mi casa Disfrutando por lo menos el 24 al mediodía de, de estar en casa un rato Y después me voy para el club Y ahí nos vamos a juntar todos los que todos los amigos Los que no nos vemos casi siempre, ¿no? No, no Porque se ven nunca claro que no nos, vemos nunca, nos, Viste, que... nos vemos vamos nunca a la junta voy al medio nosotros ya en medio también vamos a ir al bar del ruso ahí en Villa Adelina eh con una con una banda de amigos que, que nos juntamos de hace muchos años, que antes nos juntábamos en el Morumbí, eh, el, el boliche de Don Raúl López, este y también nos vamos a juntar, no nos juntamos nunca. El domingo estuvimos junto la sierra en la escena de cierre de, del Club Villa Adelina. Este, después nos vemos en todos los partidos de básquet, después hablamos por teléfono todos los días y hoy nos volvemos a juntar, como no nos juntamos nunca. Bueno, obviamente a nosotros también nos pasa lo mismo, como no nos juntamos nunca, nos juntamos todos los días para almorzar. No para se junta porque hay gente con estamos. la que se quiere juntar, nada más. Seguro. Si el 24, aparte, es que sea el 24 y si el 1 de mayo, es que sea el 1 de mayo. Sí, y aparte esta amistad, este, con esta amistad también nos ha ido tampoco, así que. No, y es muy, muy lindo bien. hacer el culto a, el culto diario la amistad, ¿no? Porque Seguro. Son las personas que forman parte de tu vida todos los días, ¿viste? Seguro. Que los que no en, las tenés... los momentos, en los sí. momentos que vos no bueno, les que estén... Están, sí, entonces, bueno. sí, cuando no las tenés, las estrenías un montón. Sí, un exacto. montón. Por eso está bueno compartir. Eh, bueno, ¿ya está confirmado los Unidos? Sí, sí, ya está confirmado los Unidos. Comenzamos el día sábado 27 a jugar de, de locales contra Huebro Bahía. Así que, bueno, y ahí empezará a... Hasta el 1 de marzo, que volvemos a retomar este... A ver, volvemos a retomar este listario antes, pero antes... Para desarmar, hay que desarmar, arreglarle todo, pero hasta el 1 de marzo, que ahí arrancamos, y si no hay ningún cambio, arrancamos con el clásico. Señor Alquilme, el 1 de marzo del Polideportivo. En el Polideportivo, 1 de marzo. ¿Qué perjuicio les trae a ustedes, como institución, este tipo de... Me imagino que no no por el alquiler de los Unidos, sino por por la venta de las... Usted tenía muchos abonos cuando la podían vender toda la temporada en el polideportivo, ¿no? Bueno, fue difícil esta temporada porque arrancamos este la venta de abonos sin tener definido qué iba a pasar entre diciembre y febrero. Por lo tanto, aquel que adquirió el abono, al cual agradecemos enormemente la confianza que haya, que, que haya depositado, pero lo hizo sin, sin saber después, este a partir del 27, si iba a estar acá en Marcos Plata o si iba a estar en, en, en alguna localidad cerca de la ciudad así que en principio fue eso, tratar de, de poder organizar de la mejor manera posible la temporada, y bueno, y después hay una cuestión de localidad que no es lo mismo para nosotros jugar en el Poli, que es jugar en Naciones Unidas eh, no lo hacemos habitualmente, ni ni, ni, ni es un, una un estadio que visitemos este muy seguido, pero de todas maneras creo que debemos jugar ahí, el estadio del club se merece todo el respeto de la gente de Peñarol y, y lo vamos a hacer con con la alegría que siempre encaramos todos los partidos. ¿Hubo realmente este tratativas para ir a otro lado o se evaluó seriamente la posibilidad eh, de ir a otro lado o siempre estuvo los unidos? En realidad las tratativas no estaban caídas, es decir, no no dieron los, los tiempos por un montón de, de cuestiones que no pudimos este, tratar de, de solucionar en, en este tiempo y la verdad que todavía se sigue con la idea de poder brindarle por ahí en la ciudad de Miramar, poder haber, eh, hacer un partido de liga en el, en el polideportivo que la ciudad tiene, que es muy lindo, así que en eso todavía estamos, pero hoy por hoy teníamos que tomar una decisión, ya no se podía esperar más tiempo, eh, así que el, el, el 27 se nos venía encima, por eso tomamos la determinación de los unidos, pero eso no quiere decir que esté latente la posibilidad de que alguna localidad esté en otro en otro estadio. Mati. Te quería eh, La pregunta tiene que ver con algo que mencionabas, Alfredo. decir el primero vamos a volver y allí se va a tener que trabajar para poner el polideportivo eh, bien o dejarlo como está hoy eh, para la práctica de básquetbol. Allí también Peñanol va a tener que gastar algún dinero en, en, en, en las refacciones que hipotéticamente se tengan que hacer en el polideportivo o ese trabajo se hace cargo la, la municipalidad y, y, y la gente que administra el polideportivo. No, no, hay un convenio entre el, el EMDER y la empresa que está utilizando el estadio polideportivo para dejarlo en las mismas condiciones que estaba al momento de ser entregado. Lo que tiene la buena noticia de, de toda esta situación es que el piso no ha sido tocado. Ajá. Es decir, el piso no fue levantado, sino que se hizo un estudio y una protección en cuanto a lo que puede ser el agua... Este, y que no, que no llegue a, a tocar o alterar la superficie del parque así que por suerte tenemos este, esa buena noticia de que este, el piso no ha sido levantado y está sumamente cuidado como para que no tenga ningún tipo de alteraciones eso hace de que desde que termine la última función del espectáculo hasta que sea entregado al polideportivo pasen muy pocos días y pueda estar otra vez funcionando y paralelamente a esta historia de la obra extravaganza, el alquiler del polideportivo en verano. Recuerdo que una de las buenas noticias que había surgido durante este año era la posibilidad de ir invirtiendo y, y de tener su estadio propio, Peñarol. ¿En, en, en, en qué punto está esa historia eh, que, que hemos hablado también contigo y con, con Domingo en algún momento en uno contra uno, de, de, de construir el estadio propio? O sea, ustedes ya tienen su estadio y su lugar dentro de Mar del Plata, pero tener su lugar para jugar Liga Nacional también. Mirá, la idea sigue de la misma con la misma fuerza que la teníamos en los primeros meses del de año de este año cuando fue el, la posibilidad de la sesión de tierras eh, eso lo que pasa es que eso lleva a una inversión bastante importante y para comenzar hay que tener una idea de que se puede avanzar bastante o lo suficiente y económicamente por ahora no están dado las condiciones como para hacer ese, ese, ese camino. Así que vamos a esperar, por ahora vamos a esperar y veremos en el transcurso del año 2015 las posibilidades de conseguir una inversión importante que nos permita arrancar con la construcción del estadio. Pero hoy las ganas están intactas, nosotros nos caracterizamos no por guardarnos los, los sueños sino por tratar de realizarlo lo más pronto posible, pero hoy no están nada las condiciones económicas como para arrancar la obra, así que vamos a esperar el 2015 a ver, a ver qué inversión podemos encontrar. Alfredo, me gustaría preguntarte por lo deportivo, seguramente Fabián piensa también dialogar contigo con respecto a esto. ¿Qué balance te deja eh, esta primera parte del año, pero fundamentalmente el, el Super 8 jugado, bueno, definido en Santiago del Estero, jugado en distintos lugares, en donde algunos jugadores de Peñarol han, han regresado a Mar del Plata con alguna bronca? Eh, ¿Qué balance haces de la participación de Peñarol en el Super 8 y en el arranque de la Liga? No, ya lo que digo eh, en cuanto a la parte deportiva del super 8 me parece que han llegado a semifinales los cuatro equipos que creo yo este, van a estar disputando también un lugar por estar en las finales me parece que eso no es queda lo que ha demostrado el super 8 labilidad la que ha quedado en super 8 después deportivamente uno va creciendo durante la temporada por ahí tiene una primera parte no muy buena o, o regular y después la va a ir cuando más se acercan la parte de los playones más fuertes empieza a poner el equipo Creo que la temporada para nosotros es, es buena De buena a muy buena Me parece que estamos este, trabajando con un equipo En el medio por un cambio de extranjero Que vamos a esperar que, que se adapte definitivamente a lo, a lo que requiere el equipo y, y que es un muy buen jugador Y después, este vos sabés, es su trabajo diario Pero nosotros hacemos siempre un balance positivo De la parte deportiva Tenemos un equipo muy bueno, muy importante Con jugadores nacionales muy fuertes Así que siempre apostamos a más y creo que ese es el sabor que nos deja el fin de año, la posibilidad de apostar a más. ¿Y cómo van a encarar lo, lo que viene, ¿no? el 2015, con la Liga la liga de las Américas? y ya arrancamos en enero bastante movidos, porque mm. nosotros vamos a jugar en Brasil, 16, 17, 18, y ya hay unos cambios de, de fecha de reprogramación que hace... En enero nosotros vamos a estar jugando más o menos 12 partidos, incluyendo la Liga de las Américas en 27 días con un viaje a Brasil en el medio y un viaje a Comodoro. Así que bueno, estamos tratando de organizar de la menor de la mejor manera posible para poder afrontar. Va a ser este se va a hacer un poquito cuesta arriba febrero, pero bueno, hay que pechugarlo, ya le para adelante. Me hubiera gustado por ahí un poquito más de espacio entre entre la vuelta de, de la Liga de las Américas y el comienzo de la liga, pero no se puede, de acuerdo a la programación y al, al fixture que hay esta temporada en cuanto a giras así que bueno, se ha tratado de respetar la gira de todo lo demás y, y para allá vamos. Fueron recuperando varios jugadores con el correr de los días, Alfredo ahora el que se lesionó fue Ale Costa eh, ¿Podrá jugar el, el sábado? que hablaste con el doctor Paredes y también de alguna molestia que tenía Gabi Fernández Ale Díez? Eh, ¿Se le va normalizando el tema físico a los chicos o lo de Ale lo ves medio complicado también? bueno Ale va a llegar, eh, creo que si llega va a llegar justito con el tiempo de un micro de garro, sí. ahí lo está trabajando más de eh, eh, paredes pero creo que, que, que va a estar pero ahí muy al filo Gaby estaba con unas arginas que lo tenía en cama así que eh, lo, lo voy a llamar el día de hoy y mañana a ver como se siente pero está haciendo está haciendo reposo, ellos estuvieron libres lunes y martes y obviamente hoy y mañana se juntar el 26, así que eso le da la posibilidad de, de reposo. Y Ale se estaba recuperando bien, Ale estaba, Ale dice estaba estaba bien, así que no no tengo ni conveniencia para hacer eso. Alfredo, nada, queríamos saber este eh, bueno, cómo habían cerrado lo del 11 Unidos si había alguna chance de otro lugar más. Este, nos quedó clarito, así que te deseamos una feliz Navidad para vos, para tu familia, para toda la familia de Peñarol. Eh, y nos estamos reencontrando seguramente en alguna cancha de básquet mediante algún llamado telefónico. Bueno, ya gracias a ustedes, gracias por, por... Esto parece redundante, ¿no?, pero bueno, es importante decirlo y resaltarlo, gracias por el apoyo que le dan al básquet, este, el trabajo que hacen todos los días, el trabajo que hacen de fuera de cada, de, de micrófono y dentro del micrófono, que es importantísimo, de ya agradecido totalmente el cariño que les tengo que saben que es mucho, así que les mando un abrazo muy grande y mucha felicidad para ustedes un muy buen año. Gracias, igualmente. No, claro. saludo a Alfredo Miño, ¿eh? Eh, para toda la banda de Peñarol. Un abrazo, Feliz Navidad. Ahí estaba la palabra del dirigente de Peñarol. Mati, cortito y te largo, mirá. Cortito y te largo porque tenés una banda ahí para comer en casa. Todo bien, no pasa nada. Viste, y, y no te quiero... No te quiero... No, aquí estaremos hasta la una si usted lo necesita, ¿eh? no hay problema. Maestro, yo sé que usted está, yo sé que usted está. ¿Le parece que metemos una pausita? Sí, cómo no. Y hay información, con... ¿eh? Y, de, y después vamos con algunos chismes de la, de, del ambiente, y salimos del dejás, shopping. ¿Me dejás esto? Después después te cuento, si quiere entrar en detalle, el Casanova ayer a la noche, espectacular. Ah, oh, sí, contá, me fuiste a la cancha, ¿por me contás? Liniers gana el primer partido del playoff de 5 el viernes... P, en el Casanova, eh, sobre Villamitre, con algunos jugadores con pasado en liga, como puede ser Marianito Martínez, claro. o el